Eh, voluntarios, vecinos que se han eh, juntado, estuvieron en su momento trabajando en el marco del programa hueche pero ahora es una actividad que la hacen eh, aparte simplemente para eh, tratar de, de concientizar. Pero vamos a preguntarle a Mario, Mario para que él nos dé eh, mayores detalles de esta, de esta convocatoria que está haciendo en la escalera 30 del barrio Guido. ¿Qué tal? Buen día, Mario buen día, un saludo a toda la audiencia no, no, como decías vos, la, el marco de la actividad es más que nada seguir en contacto con los chicos y trabajar sobre el tema de los de talentos, de no y que venimos trabajando hace mucho tiempo, y, y con esto es que empezamos a tomar contacto con Santos con, con Foskel, que muy amablemente se su barrio y, y bueno y hoy le va a dar eh, una clase de, eh, de cocina ¿no? a, a los chicos así que vamos a hacer algo comunitario junto a todos los chicos que venimos haciendo algo acá en el barrio son todos chicos de qué edades? Eh? y que van desde los 15 hasta los 21 más o menos eh, así que son todos vecinos acá del barrio que, bueno, que venimos, hicimos varias cosas limpieza del barrio o equipo de fútbol no y otras tareas más comunitarias que hemos hecho eh, conjuntamente con ellos y creo que estuvieron en la pintada de muchos murales que hay en las escaleras sí bueno hicimos un mural acá también en, en la calle 30 del barrio Guido, y también bueno acondicionando el barrio, haciendo cosas, ¿no? y la verdad que era reconocer la labor que los chicos hacían, y la idea nuestra ahora es eh, retomar este tipo de actividades, y como nosotros le decimos, que tiene que ver con esto de, de poder realmente centrar esperanza en ellos y de que realmente ellos puedan hacer cosas, bueno, eh, no solamente en sus vidas, sino en su familia y en, y en los vecinos. En su momento lo hacían a través del programa hueche ahora está ya No es a través de. Ese programa. No, ahora es eh, de manera voluntaria, lo hacemos como algo voluntario, un espacio voluntario. Así que empezó, hablamos con Sandra, a ver si podía colaborar y algunos. Eh, una conversación por el Facebook y muchos vecinos y gente que quería colaborar nos ayudó eh, con las cosas que necesitamos para hacer esto. Así que, pues, estamos a agradecerle y bueno, y también a los chicos que también están predisponiendo todo eh, ¿no? su, su tiempo, sus ganas para hacerlo con nosotros. Bueno, buenísimo. Y, y está. Eh, te invita a, la, a los vecinos que se puedan sumar, ¿no es cierto? Sí, sí, se pueden sumar a los vecinos que están escuchando la radio, están escuchando esa nota, que puedan venir, acercar y compartir un rato con nosotros y comentarle un poco de lo que vamos a seguir haciendo en nuestro Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.